No somos esa sociedad corrompida y mala que dice Miley, que es el argentino. Al contrario, yo estoy orgulloso de ser argentino. Estoy orgulloso de ser dirigente gremial. Estoy orgulloso de ver todas las caras que veo acá en la plaza. El directorio de Asíndar... Termina, después de cuatro meses y medio de negociación, de aprietes, de amenazas, de ofrecer anticipos, termina de confirmarnos, verbalmente, claro está, pero termina de confirmarnos que el objetivo que nosotros nos trazamos está logrado. ¿Qué tenemos el IPC? porque hasta la semana pasada nos querían dar 8 puntos menos. Hasta la semana pasada teníamos un montón de comedores en contra que nos decían que agarremos 8 puntos menos, que aceptemos que nos toca perder. ¡Nosotros no vamos a seguir perdiendo! ¡No! ¡No! Nuestro 11 de abril que es por la pelea del salario, nuestro 11 de abril, que es por la pelea en la industria nacional y que seguramente lo que van a querer hacer es vaciar la industria. Cuando consigan los dólares van a querer traer acero importado y convencernos de que por la mitad del salario ser esclavo tengamos que entrar a trabajar. Eso es lo que tenemos que luchar. Contra eso tenemos que luchar. Preparé uno psicológicamente, compañeros y compañeras, porque es lo que quiere la es lo que quiere Ecuador Roca, es lo que quiere el Trestorio de Hacienda.